Oranges are back in the crucial dumps They're flying back to the Mexico border They take all their money to wait back again Took all the money he made in his life My brothers and sisters came working the fruit trees They rode the big truck till they laid down and died Bienvenidos a un nuevo programa de Nómadas tópico, hoy el 14 de febrero de 2010 y aquí les habla Juana y les doy un saludo muy caloroso desde Barcelona, aquí en Barcelona Friorera. Me acompaña Gaby, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, buenas tardes a todo el mundo. Pues aquí aterrizando, aquí aterrizando en los estudios de contrabanda. Sí. Una semana más para compartir temas de eh, interés para todo el mundo. Así es, ¿no? Tenemos muchas cosas interesantes y aquí en los controles nos acompaña César navegando en la nave espacial esta vez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de contrabanda 91.4. Los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de dos horas y el día de hoy tenemos un contenido espléndido para toda la gente que está allá al otro lado del internet o de su aparato reproductor. Gabo, ¿qué tenemos, Juana? Sí, tenemos muchas cosas interesantes y ahora vamos a empezar con una entrevista de un, una un gente, vamos a decir así, un colectivo, ¿no? Que se unió y que nos invita a una manifestación el primero de marzo justamente para Para, para luchar contra contra esta ley de extranjería y para apoyar a los inmigrantes luego seguimos con la conexión habitual, ¿no? de México zapateando, que nos van a hablar sobre sobre la, el octavo aniversario de Randio Insurgente y el Chiapas aún eh, resiste, ¿no? luego te quedas donde quieras eh, el colectivo de para para que lucha para los llamada, inmigrantes llamada contra los CIEs, nos van a llamar hay eh, una huelga de hambre en el CIE de, aquí de Barcelona En, en Zona Franca, y nos vamos a tener una llamada en directo desde allí y vamos a, a comprobar de primera mano cómo va la situación. Zapatear por el mundo, ¿por qué el mundo se vuelve loco por San Valentín? Nos lo van a explicar a los compas de Zapatear por el mundo. ¿Qué va a ser? ¡Buena! Pues sí, la compañera especial en esta sección. Después tendremos eh, literatura, poesía, sorpresas y más música para todos y todas. Claro, que Mónica se encuentra ya con nosotros. Quizá más adelante viene nuestro queridísimo Miguel, que también a lo mejor nos le vamos a pedir que nos acompañe con alguna melodía en vivo. Y bueno, pues vamos a una breve pausa musical y entramos directamente, Gabo, con nuestra primera... Participación de este colectivo, ¿quiénes son? Los eh, colectivos y convocatoria, primero de marzo, eh, solidaridad con los migrantes, solidaridad eh, internacional. Eh, hay un movimiento ahora mismo eh, ha surgido en Francia, Italia, Grecia y España. Unidos todos eh, para mostrar la injusticia con respecto a los compañeros migrantes que también son ciudadanos y no se les reconoce. Bien, pues vamos a una breve pausa musical mientras le pedimos a nuestros. colaboradores para que nos hablen sobre esto que estás mencionando Gabo que se acerquen a los micrófonos mientras tanto una breve pausa musical son las cinco de la tarde con dieciocho minutos los invitamos a que nos llamen al teléfono noventa y tres tres diecisiete setenta y tres sesenta y seis muy bien pues vamos a esta breve pausa y volvemos Pues aquí estamos otra vez, aquí en, en tu programa Nómada Tópico Radio Contrabanda, 91.4. Estamos eh, con los compañeros del colectivo Unión de Ciudadanos, Ciudadanas, Movimiento Popular, primero de marzo. Eh, estamos con Anaís, Sandra y Dario, y nos van a compartir un poco Eh, las inquietudes y las propuestas de, de este movimiento ¿es un movimiento? ¿es una convocatoria? ¿es un colectivo? ¿qué quiere hablar? bueno yo voy a empezar yo soy bueno, Anaís ahí con los compis André y, y Dario pues es un movimiento o un colectivo ciudadano o puede tener muchos nombres básicamente es una movida que ha nacido bueno hay Hay mucha lucha para los derechos de los inmigrantes desde hace muchos años aquí en Barcelona y también en España, pero este 1 de marzo ha sido un día convocado en Francia hace unos seis meses por una periodista. Eh, lanzado un movimiento para que el 1 de marzo o sea, se hiciera una huelga de inmigrantes, para dar un poco a ver y la importancia de la inmigración en, en Francia, y, y bueno todo lo que representa para la economía y entonces nosotros aquí en Barcelona hemos bueno, creado un poco una movida similar pero a, a poco tiempo, hace un escaso mes, y hemos reunido pues a gente bueno, individuales que Que creen que hay que luchar un poco por la igualdad de derechos y también colectivos, asociaciones que ya llevan muchos años trabajando en, en el tema de, bueno, derechos de los inmigrantes. Entonces, este movimiento también se hace en Italia y en Grecia. Eh, aquí en España no se convoca huelga por, bueno, falta de tiempo, de cultura huelguista o. o Y también para, pues eso, falta de tiempo, sobre todo en Francia sí que se convoca una huelga de todos los inmigrantes y en Italia y en Grecia, pues es un poco como aquí, eso serán más acciones, actividades durante el 1 de marzo. Hacerlo visible, ¿no? Hacer visible que hay una serie de opresiones, una serie de injusticias, la ley de extranjería, eh, la propuesta de extranjería que es peor. Eh, bueno, y, y la persecución, en, precisamente, curiosamente, en estos países, ¿no?, que se hace a los, a los migrantes, están habiendo reformas, están habiendo eh, normas y, bueno, y, y, y, y como difusión del miedo, ¿no?, en, en Suiza creo que hace poco prohibieron los minaretes. Sí, no, yo creo que es una gran campaña mediática, básicamente hay una crisis económica y alguien la tiene alguien que pagar, tiene que pagar. y los inmigrantes, pues mira, fácil, porque además la mayoría no pueden votar porque no nos dejan básicamente este derecho, entonces ya no hay interés ninguno en, en preocuparse por ellos, sobre todo... Pues eso, desde que hay crisis y el discurso de los medios de comunicación o de los políticos es siempre negativo hacia o sea, la inmigración, siempre es un problema. Y, y bueno, es un poco también por eso que nació este movimiento, porque estamos bastante cansados de este mensaje siempre negativo sobre los inmigrantes. Entonces, sí. reacción de mucha gente por muchas razones ¿no? en este colectivo, pero la idea es eso, por la igualdad de derechos, de que dejen de hablar de inmigración siempre como un problema. siempre como el chivo expiatorio no el, es que a ver si en este país aprendemos no nos pasa lo mismo que en el 1600 con la expulsión de los moriscos cuando había crisis que le echaron la culpa a todos los moriscos es que a ver si aprendemos un poco de la historia y este el primero de marzo o se hay muchas propuestas eh, hay gente que se ha unido de todo tipo de, de bueno de, de, de individualidades incluso de, de de inquietudes, que afinidades y qué hay qué propuestas hay por ahí, que no sé sea, habrá teatro, habrá clown, habrá pasacalles, habrá hombre, no tiene que ser una cosa visual, ¿no? sí no la verdad es que bueno en en Barcelona porque es lo que estamos organizando desde aquí y luego ya del, del resto de, del estado, ¿no? pero en Barcelona se empezará el sábado 27. a mediodía nos voy a detallar un poco todas las acciones que se van a hacer una concentración a las 12 del mediodía en Plaza Cataluña como para empezar 24 horas de, de actividad y sobre todo pues eso dar visibilidad al movimiento entonces se empieza a las 12 con una concentración en Plaza Cataluña de ahí se, una, se hará una cadena humana hasta la Plaza San Jaume que al fin y al cabo es un símbolo bastante fuerte porque está el ayuntamiento también precisar pues que aquí con todo lo que pasó con Víctor, Ejón, Reus, etcétera, también de ahí viene la motivación de hacer algo y delante de ayuntamientos, ¿no? con todo el tema del padrón y, y del derecho a, a la salud, a la educación, etcétera, que, que puede dar el padrón. Entonces, Esta cadena humana se parará pues por centros emblemáticos de la ciudad hasta San Jauma y en la plaza San Jauma, pues esperamos poder estar ahí hasta el día siguiente haciendo pues eh, habrá obras de teatro, proyección de documentales sobre españoles en el mundo, porque al final acabó. Pero non stop, sí, non stop continuamente. Sí, exacto, exacto, 24 horas de acciones, actividades, habrá una gran, bueno, habrá poetas urbanos, música, etcétera. Entonces planeamos que Que sea visible en Plaza San Juan, 24 horas de movimiento de inmigrante. Qué, ¡Qué intenso! 24 horas de non-stop, de compartir, de mucha gente implicada por la causa, porque esto no es solo de los migrantes, esto nos, nos, nos toca a todos. Todos somos migrantes. Sí, no, exactamente. A ver, yo, por dar ejemplo, soy francesa, soy comunitaria, pero me siento inmigrante igual, es decir, tenemos muchas cosas en común... Y al fin y al cabo no hay nadie que es de raza pura o, o quien no lo quiera decir, todo el mundo es inmigrante y sobre todo porque todos luchamos por la igualdad de derechos y que dejen de tomar el pelo a los más frágiles o débiles, con lo cual esto concierne a toda la sociedad, sobre todo porque la inmigración trae mucha cosa positiva, una sociedad la enriquece muchísimo y entonces yo creo que hay que defenderlo. Uh -huh. nos enriquece cuando tú y yo hablamos de enriquecimiento hablamos de enriquecimiento humano exacto hay, hay otra otra otro filo otra contrapartida digamos es que el enriquecimiento de los de los caciquillos y de los empresarios que se aprovechan eso se puede evitar uniéndonos ¿no? y visualizando las las injusticias y de esta manera pues a ver si hacemos más presión es que estas 24 horas que llegarán hasta el domingo eh, bueno no, no sé, podríais eh, decirnos que no sé, habrá comedores popular, ¿puedo ir yo allí plantarme como para quedarme las 24 horas o no sé, esto como es como lo tenéis organizado sí está totalmente abierto creo es una concentración, es un movimiento ciudadano como hemos dicho antes Solidario. Con lo cual exacto cualquiera que quiere venir pasarse o las veinticuatro horas o unas horas o participar en los debates, eh, ver los poetas, escuchar la música, hablar con la gente sencillamente no intercambiar. Entonces estas 24 horas están ahí para esto, también para dar visibilidad, que se nos vea a todo el colectivo migrante o no, porque en, en lo que es la, el movimiento hay mucha gente de, de aquí también y, y de allá, con lo cual es, es dar visibilidad al movimiento. Igualmente estas 24 horas luego se bueno, se acaban el domingo, pero el día 1 de marzo, que es el lunes, pues también habrán actividades más puntuales durante el día, más sorpresas. Eh, cosas tipo, pues hemos pensado, ya lo, lo convocaremos, pero unos flash mobs eh, También estar con el resto de España, es intentar conectar con, con la gente que organiza movidas en otros sitios Porque Bien. nos han contactado de, pues, de muchos puntos, de Badajoz, Cuenca, Madrid, Granada, Bilbao Y bueno, se va añadiendo la gente para hacer algo el 1 de marzo Con lo cual se supone que todas estas actividades culminarán con una concentración en, en Delante de los ayuntamientos a las 7 de la noche aquel día Muy bien, qué maravilla, qué maravilla, quiero verlo hoy, <risa> <risa> qué, qué bueno. Oye, eh, hay, hay más compas aquí, están en el abre? estudio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivís esto? Pues supongo que ahora será ya súper intenso, ¿no?, el currazo de coordinar, yo qué sé, de, de bueno, y, no sé, eh, eh, Sandra, Sandra, sí. tú, tú, bueno, eh, cómo ¿De qué manera te estás implicando? ¿Cómo te... ¿Qué es lo que más te gusta de esto? de esta... No sé, ¿cómo lo vives tú esto del primero de marzo? ¿Tú? Pues la verdad es que es muy, muy intensa. Uy. ¿Ahora? Sí. sí. Porque, bueno, estamos a punto ya, nos quedan pocos días. Y realmente, bueno, es el momento en que está bueno, sumándose está más gente. Muchísima gente lo está conociendo ahora, están preguntando, están mandando mensajes muchísimos. Y, bueno, es el momento... ...que realmente se está haciendo mucha difusión... ...que quería también ponderizar... ...aparte de las actividades que comentó Anaís... Uh -huh. ...este viernes el viernes 19 de febrero... ...en el Espacio Valdegracia... ...a las 9 de la noche... ...hacemos un gran concierto... ...que os invitamos a todos... ...para recaudar fondos y difundir la idea sobre todo... ...para que nos conozca mucha más gente... ...tendremos grupos invitados... Eh, ...nos vienen a ver Pagner Paz... Eh, ...Muerme en caras mustias... Uh -huh. <risas> eh, ...Confusión... Y me okay. dejo uno que... Ah, y a Sanf. Y bueno, eso que se ha estado invitados y que... Y que el bueno, 19 que de febrero, Exacto. ¿en dónde? Es el Espacio de la Fontana, ¿Sí? que está justo al lado del metro de Fontana, en la calle Grande Gracia, 192, si no me equivoco. En el Espacio de Bala Fontana, Gracia, concierto para recaudar eh, todo lo que se recaude, ¿será para el colectivo 1 de marzo? Exacto. ¿Y qué queréis hacer con estos con fondos? Bueno, hay un montón de cosas que hay que cubrir evidentemente Hay un montón de, más de carteles, de trépticos, de difusión Materiales que harán falta para, el, para las actividades Bueno, uh -huh. inacabable Esto es el principio de una gran amistad Como decía alguno en una película ¿no? O sea, aquí es un momento de confluencia De muchas muchas personas con, con ganas ¿no? de, de Realmente de igualarnos como personas Y, y a partir de aquí el encuentro me imagino yo estoy haciendo la bola ¿eh? me decís si me equivoco pues conllevará pues más más trabajo y más actividades y más encuentros más interculturalidad tal vez suena ¿cómo suena eso? y esperemos que sí ¿tú qué piensas Dario? bueno seguramente es una experiencia interesante porque puede contribuir también al desarrollo de nuevas maneras de de tratar la lucha de migrantes en las ciudades también una manera de recomponer A nivel estatal, ¿no? Este tipo de, de mensaje, ¿no? Y juntar también fuerzas, creo que es una ocasión importante, ¿no? A nivel comunicativo, participar en una movilización europea y también transmitir un mensaje fuerte, ¿no? Una Europa que se está demostrando siempre más xenófoba, ¿no? Racista, lo vemos, digamos, en todos los países. Sí, desgraciadamente es así, aunque la cara que nos quieren mostrar es la de la democracia liberal, que... Que bueno, que cuando asoma los colmillos ya da miedo y cuando los te los hinca ya ni te digo, ¿sabes? Oye, eh, habéis nombrado una cosa que, bueno, hablando de unión de, de popular y de la gente y esto, eh, Flash Mob, esto es eh, acciones puntuales de, de encuentro de multitudes. Eh, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de qué, de qué va, para qué sirve. Bueno, básicamente será el, el 1 de marzo, bueno, pensamos que aquí la huelga era una cosa muy difícil de, de convocar por bueno por cuestión cultural, por cuestión de tiempo, por, por poco apoyo de los sindicatos también. Y entonces decidimos montar acciones puntuales, pero muy visibles. Entonces que se nos vea eh, en este día 1 de marzo. Y una de las maneras ahora es evidentemente pasar por... por la red y pasar en vídeos y, y darnos a conocer por este medio y entonces los flash mobs pues esos son reuniones puntuales de gente que normalmente no se hacen con un eh, con algunas reivindicaciones, pero nosotros pensamos que sí se puede hacer también entonces la idea de que hacer representaciones de la participación de los migrantes eh, en la vida cotidiana, que sea por ejemplo coger el metro ir a trabajar eh, o ir en sus barrios a abrir sus tiendas donde todo el mundo va a comprar, entonces todavía estamos por definir la acción o, o las acciones puntuales, pero serán durante todo el día, entonces convocamos a a quien quiera venir a participar en esto, se grabará y se difundirá lo más posible oye y, y para que se haga una idea al que esté escuchando a lo mejor dice oye esto me mola todo el flasmo este a ver que ¿no? que bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo o sea nos junta ¿cuánta gente se puede llegar a juntar en un evento de estos? No hay, no hay límite, es decir, quien cómo... quiera se apunte y de, luego daremos la, la dirección de nuestro blog y si la gente quiere ir a, a mirarlo y ahí daremos tenemos listados de correos, etcétera, donde a, anunciaremos el... Bueno, el día 1 de marzo, por supuesto, pero la hora y, y el lugar de encuentro y quien quiera venir puede venir, no hay límite, al contrario, más seamos mejor, porque de algún modo demostramos que tenemos esta fuerza de, de convocar a mucha gente para, por la igualdad de derechos. Mm -hmm. Qué bonito, qué interesante, oye, y qué impacto, ¿no? Yo es que he visto algunas cositas de estos de por ahí, de algún vídeo, no sé si era uno vuestro, el otro día hicieron uno... En, en, en el cómo se llama el paseo del arcángel del ay, es que yo esto de los, las cosas bíblicas no me bueno me pasaba a Cataluña para abajo aquel del paseo de la rambla no del otro lado la puerta del el ángel. portal del ángel eso ¿eh? ese ay cómo estoy eh, pues hicieron una muy bonita no que era como un, era de la bola de los colegas de la bola que hicieron como empezaron conociendo un baile multitud de gente, se juntaron como 500 y se fueron bailando por todo el portal hacia abajo, ¿sabes? Fue súper bonito, visualmente, ¿no? Sencillo, no tiene mucho... Pero, oye, la unión, no sé, el símbolo aquel, fue muy bonito. Y me hubiera gustado ir, pero yo estaba, estaba en otra bola. Pero ahora me, me, estoy, me están motivando esto, a ver si la gente se, se anima. ¿El blog vuestro cómo es? El blog nuestro es uno, uno de marzo todos sumamos. Es más fácil eh... Irlo a buscar en Google directamente, metiendo 1 de marzo todos sumamos y nuestra página resulta ya primero. 1 de marzo todos sumamos. Punto, ya verás, blogspot. es un blogspot, exactamente. exactamente. Okay, okay. Está bien. Oye, pues ya sabéis, vamos a unirnos a la, a la flasmobola esta de acá. Dale musiqueta. Sí, sí, estoy, vale. Entonces, eh, bueno, para los que os habéis os acabado de incorporar ahora, estamos con los compas del de movimiento 1 eh, de marzo, un movimiento por solidario con las personas que se desplazan, las personas migrantes, un movimiento de y con los migrantes. Y, y bueno, que tenemos el 1 de marzo como convocatoria de encuentro. También tenemos previamente el 27. Y el 28, si lo digo bien, que vamos a, va a haber una jornada desde el día 27 a las 12, una concentración en Plaza Cataluña, una cadena humana hasta Plaza San Jaume. Y ahí en Plaza San Jaume, a partir de la tarde, si no me equivoco, más o menos, ¿a qué hora? Depende de la puntualidad de la gente. Y de, lo, y de, y de la cadena humana, <risa> Exacto, lo que tarden en llegar. No, pero a las 5 o 6 de la tarde suponemos que estaremos en Plaza San Jaume. Y a partir así. de ese momento... Actividades múltiples. 24 horas non-stop en Plaza San Jauma para compartir, aportar, escuchar, aprender, todo lo que tú quieras. Eh, con personas de todo el mundo, enriquecimiento, seguro, eh, vibración, poesía, todo, sentimiento humano, ¿qué, qué más queremos? ¿no? Y a partir de ahí, un sueño, un sueño posible. que estemos y que continuemos estando, trabajando por la solidaridad, por el encuentro, sin miedos, que no nos coman la bola, que no son los culpables de todo, recordemos la historia, se expulsó los moriscos, lo que nos ha dolido, con todo el conocimiento, con todo el enriquecimiento que, que nos han dado, pues así es, con, con la suerte que tenemos de vivir en una ciudad cosmopolita que dicen, pues por toda la cantidad de gente que hay. Eh, y además que, ¿esto es aquí en Barcelona o sabéis de algún otro sitio? Además de, como hemos dicho, en Francia, en Núcleos de Grecia, ¿en algún punto de España se ha apuntado esta bola? Sí, la, bueno, últimamente, en las últimas semanas, dos semanas, se ha apuntado gente. Pues hemos recibido apoyos primero a lo que es el manifiesto y toda la movida del 1 de marzo desde muchos sitios. Pero se están organizando pues en Granada, en Madrid, en Badajoz. Cuenca, Bilbao también, y bueno, cada día también va suma, sumando gente a este movimiento. De veras, ¿eh? de veras que tenemos un poder que, que cuando lo ponemos en marcha nos damos cuenta de lo valioso que es. ¿eh? Pues sí, pues sí, esta bola que, que, que ruede, que ruede y que que nos que, que seamos más en pro de, de los derechos humanos aquí y en todos lados. ¡Ey! No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Ya nos están llamando, te traigan unos minutitos. Eh, no sé, ¿queréis eh, aportar alguna idea? No sé, ¿algún eh, no sé, saludo? Eh, no sé. Bueno, os animamos a sumaros, evidentemente ¿Sí? Y el 27, 28, 29, eh, perdón, 27, 28, 1, todos ahí, ¿vale? Y eso, el 19 también, veniros al concierto Venga, el concierto, recordemos que será en el Espais Llova de la Fontana El 19 de febrero Eh, a partir de la tarde-noche... 21... Sí, de a, las las 9. 9. a partir de las 9. Y habrá grupitos de locales y extralocales y extraradiales y interdisciplinares. una pasada. <ríe> Veniros. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues eh, queda la convocatoria. Sí, El, sumar. O sea, sumamos venir. convocatorias y nos, ap nos apuntamos. El blogspot vuestro es primero de marzo. Todos, todos sumamos. Todos sumamos. Y, y bueno, y, y con el deseo de que esto vamos, yo voy a estar allí eh, liándola, pues porque me gusta mucho el espectáculo y eso y, y no dar la nota, sino con gente con más gente y, y entre todos, pues a, con un objetivo no que es tan bello y tan noble venga, animamos a todo el mundo que estemos ahí el primero de marzo luchando por los derechos de todo el mundo Pues nada, les agradecemos su presencia y están invitados para seguir viniendo a hacer las convocatorias a la gente que nos está escuchando. Y bueno, seguimos aquí en el programa de Nómadas en Tópico porque viene una parte importante que son unas grabaciones sobre los es muy relacionado justamente con esto de la migración, son llamadas que se han hecho... Desde dentro de los cies tenemos unas grabaciones y más adelante esperamos también tener una conexión, una llamada telefónica con una de las personas que se encuentran ahí lamentablemente en estos centros de internamiento para inmigrantes. Y bueno, por ahora les agradecemos que estén con nosotros y obviamente invitadas, invitados para que más adelante pues se siga dando esta invitación para el primero de marzo y el 19 de febrero que es el, el más próximo, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Gracias. A Oh, oh, oh. That patience vibrating the ancients. Creatures of Freddy, the pits of Let's be. Children, ready and willing. live Babies <laughs> and lightweight on us to highway. Volvemos aquí en su programa preferido de nómada sintópico en Radio Contrabando 91.4 FM y vamos a seguir con César que vamos que nos va a leer un texto sobre la huelga de hambre que pasó en los CIEs aquí en la Zona Franca de Barcelona. Así es, esta es una nota, huelga de hambre en el CIE de Zona Franca en Barcelona que está fechada el 11 de febrero de 2010. Eh, a partir de este año de febrero varias personas reclusas en el CIE el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona han comenzado una huelga de hambre para exigir su libertad y denunciar las condiciones carcelarias en las que viven la huelga de hambre la empezó una persona reclusa que iba a ser expulsada de forma inminente un número indeterminado de otras y otros reclusos se sumaron espontáneamente esta situación duró varios días Y los y las presas empezaron a sentir secuelas físicas, mientras el director del CIE y la Policía Nacional que gestiona el CIE intentaban que depusieran su resistencia a través de palizas y amenazas, según comentan los mismos presos y presas. El momento culminante llegó cuando se quiso expulsar a una de las personas que estaban en huelga de hambre y fue introducida por la fuerza en un avión para su expulsión forzada. Ante este hecho, se resistió pataleando y gritando desesperadamente en el interior del avión, sin cejar en su empeño, hasta que consiguió detener su propia expulsión. Esta persona continúa privada de libertad en el CIE de Zona Franca, esperando que se agoten los días de internamiento 60, según la reforma de la, de la ley de extranjería. A día de hoy, varias personas siguen en huelga de hambre y se les niega la asistencia, asistencia médica. Solidaridad activa con las personas en huelga de hambre, libertad inmediata para todas y todos los presos y las presas, abajo los muros de los síes y todas las fronteras. esta nota nos la envió el colectivo Te Quedas Donde Quieras, que prácticamente ya estamos en lo que es la sección de este colectivo que desde hace ya bastante tiempo está colaborando en Nómada Sintópico, y bueno, eh, el día de hoy la nota que además tenemos, además de, de esta huelga de hambre, pues es una serie de... Eh, en, entrevistas que ellos han grabado, han estado teniendo comunicación con gente detenida en los CIES y esperamos Gabo y Juana que más adelante podamos tener una llamada telefónica desde los CIES eh, gestionada a través de este grupo de Te Quedas Donde Quieras, por ahora los vamos a invitar a que se queden a escuchar unos audios de, de grabaciones, llamadas telefónicas también que ellos han podido realizar en el CIE de Zona Franca aquí en Barcelona, eh, Gabo Sí, testimonios al fin y al cabo de realidades, cosas que están sucediendo, cosas monstruosas que están sucediendo aquí al lado de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo barrio. Eh, aquí en Barcelona tenemos en Zona Franca uno de estos centros de internamiento, y hace años que está funcionando, y es una barbaridad que tengamos centros de internamiento. Es como como que a Auschwitz no hemos aprendido nada, ¿no? porque hay barbaridades, suceden barbaridades adentro, de verdad. Y bueno... Eh, no nos eh, en fin nos interesa saber verdad qué es qué es lo que está pasando y que no nos cierren más los ojos bien pues una muestra de la gente que se encuentra detenida en estos centros de internamiento. Pero, pendeja, por favor. Para devolver la llamada, pulse 1. Para reproducir el mensaje de nuevo, pulse 2. Para borrar el mensaje, pulse 3. Eh. Hola, buenas tardes. Seamos primarios a hoy. 1 0 7 8, 78 Tengo dinero, tengo un pasaporte, soy de Francia Nacional de Arena, vivo aquí en Europa. De aquí ocho años eh, me han cogido me de detalle aquí. Tengo, no tengo nada que decir, quiero una ayuda, quiero alguien que me sacas de aquí. No hay ningún abogado que pueda sacarme de aquí. Ayuda a nosotros, por pues, claro, hay muchos casos aquí, hay mucha gente que tiene, no tiene que estar aquí. Sí, Ay, Dios. Cualquiera le puede tocar, cualquiera que vaya caminando por la calle, un policía, porque tiene orden de detener a tantos inmigrantes al día, lo retiene, lo lleva, lo, lo el primero en la comisaría y después lo lleva al centro de internamiento y puede pasar días allí, más de un mes. Incluso dice la legislación europea que puede estar hasta 18 meses, pero... qué es lo que está pasando ahí dentro? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué no nos cuentan nada? ¿Qué sucede realmente en esos centros de internamiento? Qué barbaries. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Se está llamando a parte de los firmos, a parte de que no importa la gente. El número de atención estoy llamando el 100 838 Eh, yo me llamo yo soy amo, y soy estoy a extranjería Estoy llamando para A las cosas, después, se mi compañero. Hola, hola, es que yo soy amo y soy su familia Soy el no sabe por qué, porque qué mismo, años ni me llevo otro año en Inventaria, no digo ninguna causa, estoy pidiendo ayuda de vosotros, por favor. Soy de la habitación 138, ¿sabes? Sí, gracias por el mensaje, señor Estamos terminando para digamos, que yo me quise estos pueblos que están saludando por nosotros. Eh, eh, esta noticia hasta la radio De Marruecos, de Argelia, de Senegal, de Guinea, de Somalia, de Mali, del Chad, del Sáhara, de América Latina o Bereber, todos tienen en común que son pobres y no tienen documentos. porque a los ricos no los llevan a los centros de internamiento a los ricos los llevan a los campos de golf y a los, a los estrellados hoteles ¿qué está pasando en los centros de internamiento? estamos esperando una llamada desde el centro de internamiento de aquí, de Zona Franca los compañeros de Te Quedas Donde Quieras están allí apoyando a la huelga de hambre de un grupo de chicos que han decidido de esta manera reclamar la atención, la atención justa la atención necesaria para no perecer, porque entre vivir en la tortura y vivir en el olvido han decidido tomar otro camino y vivir la visualización y necesitamos este apoyo necesario de los que estáis escuchando a esta causa, que no salen las noticias, no salen los telediarios. Necesitamos que esta realidad cambie y para eso tenemos que ponernos de acuerdo y apoyarlos. Pues, si quieres eh, hacer algún comentario y apoyar a, de, de alguna manera, puedes llamarnos al 93 317 73 66. Ahora, aquí estamos en Radio Contrabanda. Hoy, domingo eh, 13, es el día que vivo. <risa> 14. 14, perdón, es que el día de ayer, bueno, en fin. Eh, y bueno, eh, vamos a escuchar otro audio. No saquen muy mal, ¿sabes? casi doscientos y pico de las personas, ¿sabes? Ellos se tratan con nosotros muy mal, ¿sabes? Y queremos mostrar algo para ver cómo salimos con eso, ¿sabes? A eso muere razas con nosotros, ¿sabes? Ellos se llaman... llama... Se llama... Hola, vamos a si Hola, soy también otra persona. soy aquí. estamos muy malo por lo cuanto puedo hacer venir aquí, soy el en veo 44 de sangre. Dígame la receta. por todo la llamada seguimos escuchando testimonios testimonios verídicos testimonios actuales y reales del CIE de Zona Franca aquí en Barcelona centro de retención de personas pobres sin documentos que no merecen el aprecio de nuestras instituciones democráticamente elegidas que no merecen la condición de persona pero sí lo son y lo merecen por el mero hecho de ser humanos eh, No tengo 13 años, no tengo ninguno de mi país, no tengo cinco familias, no tengo ni padres ni nada, ¿sabes? Todos mis hermanos tengo aquí y estoy sufriendo mucho aquí, ¿sabes? Mucho, mucho sufriendo a aquí, ¿sabes? Son tres años desde la cárcel y yo aquí directamente aquí, ¿sabes? No quiero cambiar mi vida, ¿sabes? La persona o la gente puede saludar, por favor, tengo todos mis hermanos aquí, ¿sabes? Tengo cinco hermanos aquí. La cerola, la por la cerola, la por la, lado, y yo, a a esto, por favor. me a liberar el Por favor, sabes, yo mucho, sabes, yo no eres un hombre, yo, yo eres un persona buena Vamos a escuchar el testimonio de un padre que lleva 13 años viviendo en este país, que tiene a sus hermanos aquí y que está retenido en un centro de internamiento y va a ser expulsado del país. Si no me dicen que eso os es arraigo, pues no sé qué va a ser entonces. Que me cuenten un cuento de, de indios y vaqueros, pero esto no se está respetando. Entonces hay unas, unas leyes que nos deberían de igualar a todos y, y de hecho no se está respetando. hay otras contraleyes que se vienen y que van en una dirección opuesta pues algo está pasando wow, buena. ¿qué está pasando aquí? no sé, lo único que sé es que los muros de los CIES gritan libertad y nosotros también tenemos que gritar libertad para los presos ¿no? que están allá encarcelados uh -huh. por, injustamente por no tener papeles uh -huh. como si esto fuese ¿no? tener papel o no tener papeles en la condición de la, de la persona pues no, creo que tenemos que reunirnos y gritar y luchar contra ellos que están allá Desde luego. Eh, ¿Qué hacemos, César? Cerramos aquí la parada y nos vamos a. A México un poco, ¿no? Vamos Están aquí los compas. Pues mientras vamos a esperar esta llamada Ya se ha conectado Zapateando desde México Pues qué les parece entonces si nos vamos directamente con ellos Que ya tienen preparada la conexión Y mientras tanto vamos a esperar esta conexión directamente con los CIES Entonces volvemos Vamos a una muy breve pausa musical Mientras preparamos la entrada de Zapateando Que le enviamos un saludo muy grande Y ahora volvemos Vamos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 Frecuencia 97 97.9 en FM Adelante, la conexión con Zapateando, Javier Hola, ¿qué tal? César, amigos de Nómada Sin Tópico Aquí estamos, Zapateando, Katia, Javier y Azalia. Pues hoy es 14 de febrero y estamos festejando el octavo aniversario de Radio Insurgente. Esta es la, la radio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una radio que es comunitaria y que, bueno, uno puede escuchar a través del Internet. En esta ocasión, este es un pequeño homenaje que estamos haciendo a, a, a la voz de los insurgentes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, lamentablemente, pues de lo que está pasando en Chiapas. Una vez más, pues la, la, la situación de violencia se ha intensificado, desalojos, ataques. Y bueno, para eso van a comenzar aquí a explicarnos lo que ha pasado en las últimas semanas en las comunidades indígenas en Chiapas. Bueno, es en, la, en las últimas semanas y realmente incluso en los últimos meses y años. Aproximadamente desde 2005 se han reactivado y cobrado renovada beligerancia grupos paramilitares con nombres como Ejército de Dios, Opdic, Orcao y otros, quienes agreden a bases de apoyo zapatistas y a indígenas de diversas organizaciones, algunos de ellos adherentes a la otra campaña. El grado de impunidad es tal que han cometido asesinatos, violaciones, golpizas, amenazas y todo tipo de agresiones no solamente contra los indígenas sino también contra defensores de derechos humanos e incluso se han atrevido a demandar penalmente a integrantes del Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas lo mismo que a algún reportero y a bases de apoyo zapatistas recientemente la estrategia sobre todo en los medios es hacer aparecer a los paramilitares como víctimas ocultando de esta manera que ellos son los agresores En Michitón, desde hace meses, indígenas adherentes a la otra campaña se oponen a un proyecto carretero que los despojaría de sus tierras. Son agredidos, hostigados y amenazados por un, por un grupo paramilitar presuntamente religioso llamado Ejército de Dios, de una iglesia llamada Alas de, la, de Águila. El 21 de julio de 2009, los paramilitares asesinaron a Aurelio Díaz Hernández. El paramilitar que lo mató salió libre después de 12 días de encierro. El 28 de enero de este año paramilitares de la OVDIC agredieron a indígenas celtales en el predio Virgen de Dolores en Chilón. 14 agresores fueron fuertemente armados destruyeron tableros, letreros y logotipos de la otra campaña. El 22 de enero el poblado Laguna de San Pedro en Montes Azules fue reprimido y despojado y desplazado por policías, tropas del ejército mexicano acompañadas de funcionarios del gobierno federal y estatal. Periodistas y camarógrafos Trasladaron en helicóptero a Palenque a hombres, mujeres y niños Mientras quemaban sus casas y escasas pertenencias También aquí se escudan en una supuesta defensa del medio ambiente La denuncia la hizo la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha Estos desalojos también ocurrieron en varias otras comunidades Incluso en comunidades indígenas no organizadas En donde las mujeres, mujeres con bebés en brazos huyeron en medio de la selva Y algunos niños también quedaron abandonados en la huida Aunque la versión del gobierno fue de desplazamientos voluntarios, los defensores de derechos humanos han denunciado que fueron desplazamientos forzados. El 20 de enero, 57 integrantes del grupo paramilitar OPTIC el del Ejido Agua Azul invadieron un terreno de bases de apoyo zapatistas. Los invasores llevaban machetes en mano, pistolas calibres 38 y 22 y radios de comunicación. La denuncia la hizo la Junta de Buen Gobierno Arcoíris de la Esperanza. Los gobiernos federal y estatal intentan encubrir la invasión con un discurso ecológico. Este 6 de febrero pasado, en Bolonajau, los indígenas base de apoyo zapatistas llegaron de madrugada a trabajar en un terreno que estaban invadiendo los paramilitares de la óptica. Fueron agredidos por paramilitares armados. La Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoíris de la Esperanza, en un comunicado, dice que calcula que los paramilitares quemaron unos 250 cartuchos calibre 22. Y bueno, también a esta... a esta agresión en el terreno no, a esta agresión paramilitar en, en el lugar se ha correspondido también otro tipo de agresión que es la guerra mediática, es decir, la manera como los medios informativos de comunicación lo han estado eh, manejando entonces, pues, también es importante la manera como trabajan los medios, vamos a escuchar uno precisamente de los audios de Radio Insurgente ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Laderoño colorado, me quisiera yo casado. ya empezar a mi mis corazones extremes. Soldado que provienes del pueblo, escucha, eres igual que nosotros, estás igual de pobre. Si dejas de ser soldado, vas a ganarte una vida digna. Deja de pelear contra tu propia gente, contra tu propia familia. contra tus propios vecinos ya no te dejes comprar por las migajas del gobierno ya no aceptes los mandos de un gobierno que nada más favorece a los ricos y deja a los pobres más pobres todavía hermano soldado hombre del campo aceptando el poco sueldo que te paga el ejército federal No sé Estás vendiendo tu dignidad Cada mes y cada día Si te quedas en el ejército Tus propios hijos Algún día se avergonzarán de ti Si te unes a la lucha Serán orgullosos de ti Por eso Únete a la vida en rebeldía Que es una vida interesante Libre y digna Allí vas a conocer Muchos compañeros y compañeras decididos y alegres. Para ser feliz no se necesita dinero ni la ayuda del gobierno del mar voy a la orilla del mar desanímate. rájate del ejército. es hora de abrir los ojos. juntos seguiremos adelante y construiremos un camino justo y digno para todos.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 Bien, pues este fue uno de los audios que habitualmente escuchan allá en, en la selva La Candona y en toda esta región donde transmite Radio Insurgente y hablábamos precisamente de que a esta eh, guerra en, paramilitar en el lugar ha correspondido también una guerra mediática. Desde el año pasado, por lo menos, La Jornada ha estado publicando las versiones oficiales del gobierno de Chiapas ya ni siquiera como gacetillas sino firmadas por sus reporteros Ángeles Mariscal y Elio Enríquez dando la voz al gobernador, a sus funcionarios y a raíz de esta agresión paramilitar en Hao de la que platicábamos, han presentado el asunto como un enfrentamiento. Han entrevistado al líder de los paramilitares y han presentado a estos como víctimas de las agresiones. Medios de derecha como Milenio, uno de los que defendieron a los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, liberados el año pasado, así como un periódico llamado La Razón, del salinista Pablo Iriart, han presentado a los zapatistas bases de apoyo como agresores, y violentos, y a los paramilitares de la óptica como campesinos, indígenas, víctimas e incluso como pacifistas. El trasfondo, además de invadir tierras de los zapatistas y despojarlos, es presentarlos como violentos, como si estuvieran rompiendo la tregua que mantienen desde 1994. Están tratando de justificar las agresiones paramilitares y escalar las agresiones militares. No. Bien, pues justamente es, es quizá a veces eh, un poco difícil... Comprender quiénes son los paramilitares Al respecto hay las investigaciones Pues el, ya desafortunadamente estos eh, dos antropólogos ya afinados Andrés Aubry, Angélica Inda Quienes vivieron mucho tiempo en San Cristóbal de las Casas Trabajaron los documentos históricos del lugar Y en su momento escribieron algunos artículos explicando Quiénes son los paramilitares Estos criminales son producto del sistema Y de sus opciones económicas, agrarias y laborales La paramilitarización les ofrece a la vez solución y prestigio. Solución, porque el fuerte impuesto de guerra que cobran cinco pesos quincenales por adultos y es permanente, trescientos setenta y cinco pesos por persona de una vez para quienes se niegan a la anterior, les proporciona ingresos y porque el botín de animales, cosechas y enseres domésticos, incluidas camionetas, legitima los hurtos humillantes de lotes, café y aves de corral. Prestigio. porque las armas que no son escopetas les confieren un poder y un estatus que nunca jamás han tenido ni ellos ni sus padres sin tierras. Los paramilitares no tienen proyecto social o político alguno, no pregonan no pregunan nada, tan solo se imponen. Los únicos maestros que hayan tenido son sus monitores del entrenamiento militar al que están condicionada a la adquisición de las armas que exhiben. Y bueno, estos son los paramilitares que han estado... Actuando de nuevo contra contra las bases de apoyo del ZLN y contra otras organizaciones indígenas Y ante ello pues de nuevo es eh, necesario renovar la solidaridad desde la comunicación eh, En este caso pues ha sido muy importante la, la labor de los medios libres Por eso celebramos hoy pues quizá doblemente la, el aniversario número 8 de la radio insurgente En estos días ante la desinformación que han generado los medios oficialistas Han sido los defensores de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas, los adherentes de la otra JOVEL, la Red Nacional contra la Represión eh, y medios como de la otra campaña como Indy Media Chapas y otros, quienes promueven no solo la información reproduciendo los mensajes de las juntas de buen gobierno, sino la activa solidaridad. como la protesta de la otra campaña ante la Casa de Gobierno en Chiapas y la Ciudad de México el 10 de febrero Bueno, vamos a, a una pausa musical y regresamos para despedirnos Não me dá folga nem na segunda-feira, pode. Segunda-feira, eu tava à toa. Ali na beira da lagoa, ela chegou. eu não nobendar que um lento A vida inteira, o à toa. Aqui em cima de minha rola, desamor. É que um Eu tava ali à toa, só observando as minas e os manos que ia passando. Bien, pues, esto fue este domingo La comunicación de Zapateando desde acá, desde México Pues los queremos eh, saludar eh, a toda la gente de allá de Barcelona A la gente que está escuchando a Manda Sintópico Al equipo que hace posible este programa A la gente de la que huelga, que lo repite los martes Y pues cerrar con, de nuevo eh, con la felicitación Tanto a Radio Insurgente como pues un llamado A que se reactive la solidaridad en todo el mundo y la atención hacia lo que está pasando en Chiapas porque las agresiones son son muy fuertes eh, me, me comenta que tienen por ahí una pregunta sí Javier hola qué tal buenas tardes soy Gabo oye eh, una pregunta En fin, bueno, también que, un comentario, es que me parece, no, no me sorprende, pero me parece una, una pasada que comparen en esta guerra mediática que tienen a los zapatistas con violentos y a los paramilitares con pacifistas, ¿no? ¿Quién se lo podría creer esto, no? Pero, por otro lado, también quería comentarles o preguntarles eh, sobre estos ejércitos paramilitares, Ejército de Dios, TIC Porta Azul, no sé qué suenan, a movimientos ultrafascistas, ¿no?, Pues, si si tienen esa, esa ideología o, o son simplemente se, se dirigen pues por intereses de, de corporaciones o cómo es la cosa bueno en el periodo de cedillo hubo una formación de grupos paramilitares eh, directamente bajo el patrocinio de los gobiernos federal, estatal y del ejército incluso, ¿no? y de las autoridades de Chiapas eh, como estos paramilitares digamos de alguna manera quedaron evidenciados después de la masacre de Acteal, aparentemente habría habido un repliegue y la estrategia que están utilizando ahora es disfrazar a los paramilitares de grupos eh, campesinos desplazados y supuestamente agraviados por los zapatistas y ahora incluso les ponen algunos nombres que son este, pues digamos bastante eh, tendenciosos por ejemplo las siglas OBDIC significa Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, ¿no? O el Ejército de Dios es es miembro de una iglesia que se llama Alas de Águila, que es una iglesia evangélica. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es tratar de aparentar que la lucha es, de nuevo, una lucha interétnica y que supuestamente el gobierno lo que está defendiendo en Montes Azules, en la Selva Lacandona o en algunos otros lugares donde se despoja, como en Bolonajau. Bajo un discurso de ecoturismo, de que hay indígenas que van a defender el medio ambiente y promover el ecoturismo, o que se trata de conflictos interreligiosos por eso se les importó mucho eh, tratar de eh, cooptar a algunos indígenas evangélicos y volverlos paramilitares, para de esta manera no se reconozca la mano del, del, del gobierno de Chiapas y del gobierno federal mexicano que es la que verdaderamente está promoviendo porque por ejemplo son, es una zona altamente militarizada ahí no podría nadie eh, trasegar armas si no es con la autorización de la policía y del ejército, todo esto se ha analizado sobre todo a partir de la, de la masacre redacteal se ha podido evidenciar la complicidad del ejército y de la policía y lo curioso es que justamente estos nuevos nombres con que rebautizaron a los, a los grupos paramilitares, que da, de alguna manera ya lo habían hecho antes, por ejemplo había uno que se llamaba Paz y Justicia imagínense un nombre para para un grupo criminal ponerle el nombre de Paz y Justicia pues es un sí. crimen no solamente en los hechos, sino también un cinismo, crimen contra el lenguaje ¿eh? claro, es un cinismo tremendo eso, oye Javier Eh, nosotros, eh, desde aquí, pues, eh, tremendamente y profundamente nos solidarizamos con, con todo este horror que están su, ustedes viviendo ahí. Y pues nosotros desde aquí pues haremos la máxima difusión entre, entre compañeros, entre colectivos y de derechos humanos para que esto no quede impune y, y se sepa y, y se haga la, la necesaria presión a nivel internacional. Compañeros, pues eh, resistan porque el movimiento zapatista es un referente para, para la humanidad como un movimiento no violento y, y adelante y todo nuestro apoyo. Sí, bueno, muchas gracias Primero, este, sabemos que desde Europa ha llegado bastante solidaridad En realidad, la situación que se provoca es muy lamentable Además de los muertos y heridos que hay Pues se generan muchos desplazados una, una cuestión que en Chiapas es muy fuerte De gente que no tiene casas, que se ve obligada a cambiar de comunidad una y otra vez porque es perseguida y que bueno, nos han llegado reportes que en esos momentos, por ejemplo, en el desalojo en de Montes Azules, hay gente que está extraviada en el monte, que está digamos una situación muy difícil, ¿no? Y que es precisamente gracias a las organizaciones que están en Chiapas, que nosotros reconocemos mucho la el peso moral que tienen como el Frayba que es una de las fuentes más importantes para seguir la, la, la, el, la situación en Chiapas, y pues invitamos al público que siga por internet las noticias que se están generando desde México, desde territorio zapatista. Muchísimas gracias, Azalia. Estaremos muy pendientes de toda la información que está ocurriendo allá desde Chiapas. Les mandamos un saludo muy grande y gracias por su participación. Hasta la próxima. Gracias a las organizaciones que están en Chiapas, que nosotros le conocemos mucho la el peso moral que tienen como el Privac. Bien, pues continuamos con su programa Nómada tópico, A continuación viene Zapatear por el Mundo, que nos van a hablar un poco de este día de San Valentín, 14 de febrero. Y ya se encuentra con nosotros Mónica, listísima con la columna literaria. Y bueno, vamos con una muy breve pausa musical. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Ya saben que pueden llamarnos al... 93-317-7366. Que el mundo se vuelve loco por San Valentín. Seguramente se preguntan cómo pude llegar a tal estado para escribir sobre esta fiesta. Justamente, el vituperio me impulsó a atender estas palabras sobre este santo tan odiado por unos y tan esperado por otros. Para nosotros, los humanos, es el santo que tiene marca occidental y vino a trastornarnos las mentes con árabes dulces, Y sacarnos la plata de los bolsillos. No obstante, miles de enamorados ya están listos para regalar a sus parejas sus corazones de goma o de peluche. Como si el amor fuera aquellos globos cutres en forma de corazón, o de, rosa de color de sangre. salva, esta fiesta se inventó para la gente Para que la gente pringue sus moratones o males recuerdos Con bombones de chocolate y una cena rica en un restaurante Ahora es cuando todo se olvida El pintalabios ajeno en la camisa de nuestra pareja Las palabras de insulto con un fuerte olor a alcohol Los maltratos Ahora todo es una felicidad sintética Las mujeres pintan en su cara una sonrisa patética se, pinchan, se planchan el pelo Se maquillan de una manera guara Y se consideran las más bellas del mundo Encima de unos tacones como si querían agarrar el Everest Esto sí es el amor que cura todos los males El cinismo y patetismo se juntan en un solo día Así llamado el día de los enamorados Y salen en la ciudad a mostrarnos caras que expresan una felicidad de porcelana Modales con un olor rancio recién salcados del baúl de la abuela Galanterías falsas Es triste ver esto Pero es la cruel realidad que se amontona en un día de un santo Que nadie sabe quién fue y de dónde viene Para algunos viene de Estados Unidos, para otros de la India. Simplemente para mí no viene y no existe. Para que nos haga señal. El... ¿Este micro tiene? Estamos, estamos al aire, eh, bien, estamos bien. con una llamada telefónica desde el CIE de Zona Franca y brevemente vamos a escuchar esta testimonio, Gabo, qué lo que tenemos. Eh, pues tenemos una llamada directamente del CIE de aquí de Zona Franca de de, de, de los compañeros de Te donde quieras. ...y bueno, pues están dando apoyo allí a... ...hasta, bueno, una causa, pues que han estado en huelga de hambre... ...unos muchachos hace eh, un, breves días... ...y bueno, que es, nos vayan a informar de cómo está la situación... ...¿cómo está por ahí? ¿Hola? Hola, buenas tardes... ¿Puedes subir sí, un poquito? Estamos desde quedas, estamos aquí enfrente del CIE ...y acabamos de salir... Eh, ...veníamos a ver a dos chicos principalmente... ...de todas las llamadas que hemos estado recibiendo... ...a raíz de la huelga de hambre... Y bueno, uno ya ha sido deportado, que hemos llegado y la primera noticia ha sido esa. Pero bueno, así que hemos podido entrar a ver a Vilar, que es este chico de Marruecos que lleva después de 12 años eh, en el Estado español, lo han ingresado aquí y lo quieren deportar. Y nada, pues él nos ha comentado como ha sido uno de los que ha estado en huelga de hambre, que ahora por el momento eh, no hay nadie en este momento en huelga de hambre, pero que están eh, viendo de reanudarla, porque... Obviamente las reivindicaciones siguen siendo las mismas y sigue habiendo mucha necesidad de que se oiga fuera lo que está pasando aquí dentro. Y bueno, pues como desde Te Quedas estamos teniendo un poco la, el compromiso con ellos de que se oigan sus voces y por eso pues estamos aquí en la radio ¿no? y que con muchas ganas de convocaros también para el viernes que viene, que sabéis que a las 11 haremos una concentración en la calle Murcia 42. delante del gobierno civil y en parte por los malos tratos que están recibiendo allí eh, los inmigrantes que llegan, pero también por la huelga de hambre por las expulsiones de menores por toda la máquina de expulsar y etcétera, etcétera, así que es un momento súper importante para que nos activemos todas y que demos una solidaridad activa con, con esta situación Oye, eh, una, una cosita eh, bueno vosotros habéis estado ahí en el CIE habéis visto a los chicos Eh, ¿Os han explicado si han tenido algún tipo de atención médica o soporte durante estos días que han estado con la huelga de hambre? Bueno, eh, Vinal nos explicaba hoy que sí que ha logrado ver un médico, lo que pasa que los médicos aquí no les dan medicación. O sea, él decía que había estado resfriado, que las condiciones eh, pues son muy malas, entonces dice que es un nido de infecciones, que no hay limpieza, que... Eh, duchas de agua fría También nos comentaron el otro día Otros compañeros Y, y digamos que el médico lo que le dijo Fue que, que el resfriado se pasaba solo Y que esa ha sido la atención que han tenido Pero sí, sí que le ha visto un médico eh, Pero bueno, eso Al principio, hace una semana Todavía no les había visto un médico Y, y mientras que el director del FIE Aseguraba que sí Y bueno, eso es hasta ahora Lo que sabemos oye ¿Y desde qué día estaban ellos en, en huelga de hambre? ¿Cuántos días llevaban? Llevaban casi 15 días, eh, lo que pasa es que alternativamente, sabéis que un poco la situación en el CIE es compleja porque no está todo el rato la misma gente, sino que, pues lo que explicaba antes, ¿no? que uno de los chicos más activos pues ha sido expulsado ya, entonces no es como una huelga de hambre que pudiéramos vivir en, otros, en otras cárceles, donde la gente sabe cuánto tiempo va a estar, aquí no les avisan cuándo les van a expulsar, Y entonces la, la huelga de hambre digamos que es algo que se va transmitiendo O sea que empiezan unos, siguen otros Y, y van digamos pasando el testigo de la lucha Pero mm, no, es, no es como una huelga de hambre como Que hayamos podido vivir en otras en otras cárceles ¿no? y, y bueno, en ese momento están, que ahora han parado Pero están eh, viendo de cómo reanudarla otra vez Bien, oye Eh, la, la convocatoria para el próximo viernes en la calle Murcia 42 eh, ¿a qué hora eh, será? será a las 11 de la mañana ¿y qué tipo de evento tienen pensado hacer? pues mira, es una concentración así, un poco de urgencia o sea, no tiene más pretensiones que, que salir a la calle y poder estar donde están ocurriendo las cosas, ¿no? y calle Murcia pues es un lugar donde eh, se concentran cada mañana colas y colas de personas que están solicitando residencia o, eh, o presentar sus papeles, etcétera, y que se están dando situaciones de, de racismo continuo y de malos tratos de gente que tiene los papeles en regla, pero el funcionario de turno no los quiere coger. O sea, irregularidades, mmm, de todo tipo, y, y entonces pensábamos que era importante plantarnos allí por la mañana y dar visibilidad no solo a eso, sino pues a, a lo que está pasando dentro del CIE, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, también todo el tema que está pasando con los menores, que los menores ahora los están dejando fuera de los centros de acogida eh, con 17 años, diciendo que tienen 18, y por ejemplo ya no pueden ir tampoco a los centros de, de mayores de edad, porque en sus papeles aparece que tienen 17, entonces... Eh, tenemos la situación de que están un montón de menores, sobre todo los africanos de, de África subsahariana en la calle, sin nada o sea, todas estas situaciones que se están destapando y que han sido también, pues bueno, todo lo que ha pasado en Vic con el tema de la, del empadronamiento y que ha implicado que mm, el políticamente correcto que mantenían ciertas instituciones de garete y está mm, planteándose de una forma mucho más cruda ¿no? sabéis también que hay una circular interna de fiscalía eh, pidiendo que se hagan más rápido las excursiones. Eh, no sé, o sea, se están dando un montón de cosas y nos parecía muy importante juntarnos y, y empezar a denunciar y que la gente que está dentro del fiesta sí está muy aislada y que es importante que deje de estarlo, ¿no? Entonces que se sepa afuera lo que pasa dentro. Por supuesto, por supuesto. Pues ahí están, ahí están eh, dando apoyo ustedes y, y nosotros con ustedes estamos también y con todos los que están en, en el centro de internamiento. Me eh, sí, que... hubiera gustado mucho que Vilal que pudiera hablar directamente, hemos estado intentando, pero como sabéis está prohibido tener teléfono móvil dentro y teníamos eh, un policía que no nos quitaba abajo de encima, entonces ha sido muy complicado y no queríamos meterle a él en problemas, pero bueno, supongo que habéis escuchado ya los testimonios. Sí, eh, sí, los hemos estado escuchando antes y... Y eso, esperamos tener más para poder seguir sacándolos fuera y difundiéndolos, y eso, y llamar, invitar a la gente a, a que se junte y que, que apoye y que luche. Y aquí nosotros seguiremos pues haciendo eco y participando de las convocatorias que, que se están realizando en solidaridad con, con estos compañeros que están en una situación tan tan grave y, y bueno, y de manera tan impune aquí al lado de, de, de nosotros mismos, ¿no? Eh, gracias compañera por el aporte, gracias a los compas de Ticas, donde quieras por por pues por estar ahí y por esta solidaridad entregada y fraterna. Y bueno, que ahora dentro de un rato, bueno, ya ya hablamos y organizamos más cositas, pero eh, bueno, hay que la, la la noticia y No cortes porque ahora vamos vamos a, a hablar de algunos detallitos, ¿sí? Ven. Bueno, eh, nos despedimos de, de Te Quedas Donde Quieras, un abrazo y hasta la próxima edición de Nómadas Sin Tópico. Gracias, gracias Gabo, y esto fue la sección con Te Quedas Donde Quieras, la llamada que estábamos esperando desde los cies, desde el cie de Zona Franca en Barcelona. A continuación, siguiendo la programación de Nómadas Sin Tópico, Vamos con Mónica, que se encuentra ya aquí con nosotros para hacernos este comentario literario. A lo mejor quiere compartirnos también algo de poesía que tiene preparada. Vamos a una muy breve pausa musical y volvemos. Mama, I'm so hard to handle your serene. Cause Mama, I'm so hard to handle her yesterday Cause mama, I'm so sure hard to handle the rain Hey, baby, you are hey Mama, man, I'm on the same Os Después del primer tropiezo se levantó y se contuvo puso un pie luego articuló un paso entonces de súbito un abismo no era un abismo mundano un abismo cualquiera era un abismo acordado entre varios oscuro como todos los abismos democrático sujeto a leyes de mayorías incompleto como el poema destitulado Se asomó entonces a este solo para guiñarle el ojo. Era horondo como la panza de un bebé, y lo vio sostenido por un par de tenazas. En una crisis de lucidez, casi vio en él una manzana envenenada o una copa de vino picado. Entonces abrió las tenazas, y el abismo, tan pensado por otros, se abrió sin resistencia, sin imponer límites geográficos. Decidió entonces dar un nuevo paso, lanzarse a cuerpo de reina sin paracaídas, explorar su territorio vasto y baldío, colocar en él su colchoneta de pluma sintética y lanzarse, también sin paracaídas, a soñar en posición fetal. Se vio entonces a sí misma, egoísta por defecto, sobre un eje férreo y deforme, maniatada y amordazada, pero conspirando, como todas las noches, ebria de posibilidades. Soñaba con un estado en ruinas, manipulado por sanguinarios intelectuales en serie, aficionados a quemar libros en cualquier estación. No, no era por el invierno, no, no era un rito subversivo, no, no era un acto simbólico, no era ni siquiera por placer. Se vio a sí misma, patrullando y batallando la calle, catapultando algunos versos y guillotinando otros, pateando a base de tango su creciente desesperación, diluviándose de tedio el bajo de los pantalones demasiado largos y el final de unas piernas demasiado adultas y prometedoras de esperanzas demasiado automáticas como las de Burdel. Despertó entonces, de súbito, Con el sonido de un tropiezo Alguien que decía ser su dueño Se acercó a aquel abismo Ella se levantó Y se contuvo Le miró fijamente Encontrando en él a un extraño Como él no sabía lo que era besar Ella le entregó unas tenazas Tienes algo, algo de cuero y de cuerda que me abandonan lo salvaje. En parajes inhóspitos, alejados de vientos de corte, de huellas de náufragos a la deriva. En tu sitio, todo lo que no tiene cabida. Tienes algo, algo de incienso y de campo de minas que quiebra mis polaridades. enrolando ejércitos de métricas y desperdicios en la distancia justa, observando en ti la curvatura pertinaz de los días sin pico. Tienes algo, algo de polvo y de ceniza, que me lleva a los templos a arrodillarme ante los confesionarios, a blasfemar, a profanar los fémures de los muertos en guerra. Tienes algo, algo que no pronuncio por dejar mi voz discontinua, por abrir interrogantes a todas tus respuestas. Es algo infame, algo sin salida, algo sucio de humedad y de tierra. Y por eso me resulta tan colérico, tan insulso, tan terriblemente extraño enrojecer a la vez que agonizo en esta tarde que entra. El poema. Igual que un mal disco de los años 50, a golpe de acorde, a voz vocalista, interrumpido por la marcha del pentagrama sin coda. No sé terminar el poema, la tarde oscura dilatada una vez más en la noche, sin luna nueva, solsticio polutivo, olor de ocasos anegados en tierra. No sé arrancar el último verso Cuerda doble en que se deslizan los dedos Bastión poético de combate inútil Sostengo los párpados con clavos finos Y las manos ciegas ante un libro en braille No sé terminar este poema Sentencia compleja para un texto corto Imposible conclusión Trámite adverso Encallado en la roca varada de una playa desértica Gracias por esta poesía que hemos escuchado y que es tuya o de qué autora es. Sí, estos son poemas míos. Hoy me he decidido a traer algunos de mis textos, dado que últimamente estoy tan proliferante, como la mala hierba también. <ríe> como la mala hierba. Y aprovecho, claro, <risas> debe ser eso. Y además aprovechando que me has puesto este tema de Tom Waits. ¿Mm -hmm? ...pues... ...si sí, vamos a proliferar... ...como la mala hierba de manera masiva sobre todo... ...parece que últimamente los poetas... ...estamos muy activos en esta ciudad... ...y es lo que vamos a hacer... ...con todas las fuerzas de aquí en adelante... ...y comenzando... ...yo creo por una de las actividades... ...que tú estás realizando cada jueves ¿no? Sí, bueno de hecho quería... ...más bien... ...empezar a anunciar la agenda semanal... ...que tenemos... ...durante uh -huh. toda esta semana... Mañana estaremos ya en, en el Yetraferit, en la calle Joaquín Costa, a las 8 de la tarde, en el Poema Bar. Invito a todos los asistentes allí, que últimamente se está creando muy muy buen ambiente. Y después, los jueves, tenemos una noche de poesía, una, un minicircuito de poesía y teatro. Empezaremos... Sí, con la actividad que estamos llevando desde hacia allá en el Centro Social Ocupado de Barrilonia, en la Rambla del Raval, número 8, tenemos una jam sesión de poesía a las 8 de la tarde y después seguiremos creo que a las 10 en el Big Bang, en la calle de la Botella, hay una jam de teatro, donde también creo que se puede recitar poesía y vamos a vamos a estar allí de nuevo. De momento esta semana es lo que tenemos, pero se anuncian próximas actividades, acciones y todo tipo de movidas poéticas. También hacen acción los, los poetas. ¿eh? Poetas en acción. Al estilo de los movimientos sociales. Bueno, Prepárense movimientos, porque la vamos a salir bien gorda. Movimientos, como, movimientos culturales, movimientos contraculturales, todo el tiempo trabajando. Importante entonces todas estas actividades. Y como dices, pues, si hay movida literaria, pues hay que darla a conocer, hay que hacer fuerte todo este trabajo literario que es parte también de, de los movimientos, de la lucha, del trabajo y parte de, de bueno, de lo que es la, la sociedad y muy en particular aquí en Barcelona que tiene bastante gente, no solo, pues... la reconocida, la de que la que de por sí está publicando en, en los libros, sino importante también el trabajo de abajo que no que no los no salen porque no es porque no quieran es porque no hay no están los medios no falta todavía bastante de las editoriales independientes revistas mm. independientes no estamos en los medios pero estamos en los bares que, <risa> Estos son, otros. que son lugares más cercanos no y, y más reales también que los propios medios sí. que la manipulación estamos creando ahí creando en los bares pero bueno tal y como quería comentar a todos también estaremos aquí los eh, poetílicos llegaremos también a Radio Contrabanda esperando pues un especial ahí donde durante una hora aproximadamente estaremos la toda la gente de la de la, charxa, la charca de poesía urbana de Barcelona uh -huh. aquí dando guerra, leyendo poemas, estaremos unos cuantos y así es Mónica, estamos justamente viña. esta propuesta tuya que vamos a estar pues organizando más adelante y nos gustaría que sea nómada sin tópico, uno de los lugares donde pueda darse a conocer esta producción que estás justamente mencionando y que vamos a preparar para dar a conocer también este trabajo literario que es un punto también de migraciones, la literatura como un centro también donde donde migran las ideas, migra la creación, migra todo el arte claro. y es un entrecruzamiento, un laberinto la literatura. Por supuesto, además es que muchísimos de nosotros somos hijos de migrantes, ¿no? Por eso escribimos también en español <risa> muchos porque tenemos como lengua materna, ¿no? Esta ...que nos ha tocado, no lo no, no hemos decidido de, como una cuestión política... ¿no? Uh -huh. ...sino que la literatura es algo que también que trasciende... ...porque es un vehículo de comunicación... ...independientemente en la lengua que uno escriba... ...aunque también es importante no reivindicar cualquier forma de... de ...precisamente de, de lenguaje, de transmisión que, que exista... ...sea independientemente español, catalán... ...gallego, euskera, todas las lenguas que podamos tener en la península y más allá... ...así que también estamos nosotros con nuestros recitales políglotas... ...y ahí, ahí seguimos dándole duro. Bien, pues muchísimas gracias Mónica por esta columna literaria... ...por compartir tu poesía y por invitarnos a todas estas actividades literarias, poéticas... ...y también por esta producción que estaremos con mucho gusto preparando a tu lado... ...este especial de literatura... que ya iremos organizándonos también aquí entre los nómadas bueno, ya quedan cuatro minutos para las 7 de la tarde sorpresivamente aquí llegó el mismísimo Miguel que no sé, le mandamos un saludo aquí desde donde estoy sentado hasta la otra <risa> y este Gabo, eh, Juana nos vamos despidiendo, Miguel, un saludo acércate al micrófono ¿Cómo están? Muy buenas noches y qué buena onda que sigan en el espacio y que escuchen Lo que tienen que decir la banda por estos lados del mundo. Muy bien, pues un saludo a todos los que participan, participaron y van a participar acá en el Contrabanda. Vientos. Gracias, gracias, Miguel. Juana, pues eh, ha sido dos horas de programación intensa con Te Quedas Donde Quieras, con la invitación de los compañeros de este colectivo que se están organizando para la actividad del primero de marzo. Eh, zapateando, en fin, que hemos tenido bastantes cosas y música así es, no, y agradecer a todo el mundo que haya participado en el programa y que les invitamos a que participen más y que se queden con nosotros también en los otros programas gracias a ti por esta crítica, como decirla, comentario literario crítico muy bueno sobre este día que se festeja de Don San Valentín Gabo Y bueno, y gracias a la vida que nos ha dado tanto por estar aquí juntos ahora escuchándonos y vibrando eh, y siguiendo ahí pues con inquietudes y que vamos a darle un tumbo a este mundo a base de, de pensar, reflexionar, unirnos y hacer eh, cualquier cosa que se nos ocurra plástica o intelectual Los quiero un montón y nos vemos dentro de dos semanas Gracias Gabo Pues nos vamos despidiendo No sé si ya se encuentra por aquí la Asamblea de Majaras Pero si no, como sea, los vamos a dejar con este temazo de House of the Rising Sun de los animales, de Animals, The Animals. Ahí está, nos despedimos. Hasta la próxima. Un saludo a Zapateando en México, a queda perdón, a la que huelga allá en el Distrito Federal que se repite este programa los martes. Y a Radio Proletaria también los martes que se remite este programa. Pero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entonces un saludo al auditorio donde llega la señal de Radio Proletaria y la que huelga radio, nos despedimos, hasta la próxima.